Emocionalmente no estás bien. Por eso, llegó lo nuevo del Grupo Alegría. Las estrellas te contarán lo que sufre mi amor por ti. Hoy que lejos me encuentro y pienso que en estos momentos quiero regresar. Grupo Alegría. Regresar y decirte perdóname y volver a comenzar. En cassette y compactos, Grupo Alegría te incentiva.